Lo que suena es el concierto 2 para piano de d m i t r i Shostakovich de la Orquesta Juvenil del Bicentenario, interpretando esto en el Teatro Coliseo con el señor Claudio s p e c t o r en el piano, que enseguida está aquí para charlar con nosotros. Así que ayer hubiese cumplido años d m i t r i Shostakovich. 110, 110 cumplió ayer. En realidad, viste que, que los artistas en general, bueno, lo vemos que sigue viviendo, ¿no? De alguna manera. Y la verdad es que fue so, <coughs> un, un compositor maravilloso, un tipo que realmente las pasó complicadas y que tiene una obra muy vasta y, y que fue realmente. Desde un punto de vista de, de la composición, un, un fiel seguidor de aquel viejo maestro que fue Juan Sebastián Bach, porque la verdad que, que por su modo de componer la cuestión de lo que nosotros llamamos la polifonía fue realmente un fuera de serie. Estamos con Claudio Espector compartiendo aquí La Mar en Coche. Claudio es fundador en el año 1998 del proyecto de orquestas infantiles y juveniles de la ciudad. Pianista, ha formado a más de 20.000 pibes y pibas en escuelas primarias y secundarias. La actual gestión ha entendido que ya no era necesario que él esté en ese espacio y un poco que si las orquestas infantiles y juveniles van vaciándose, mejor aún, al parecer, para esta gestión. Claudio, ya nos vamos a meter en ese tema que nos parece importante también, que es pensar la música como política pública y la formación、uh -huh. de música en la política pública. Pero también quería preguntarte, y ya que estábamos escuchando música clásica, cosa rara para llamar en coche, no es el estilo de música que habitualmente pasamos. Si hace falta una predisposición para. Se lo pierde, se ¿eh? lo pierde. Por eso te invitamos, ¿viste? En realidad la excusa es únicamente para escuchar un poco de música clásica cada tanto, pero. Está muy bien. ¿Viste que hay una cosa de lo erudito con la música clásica y que se supone que tengo que estar escuchando algo más que lo que escucho cuando me pongo ante un disco de música clásica? Primero, ¿por qué pensás que se generó esa cuestión medio erudita? Y por otro lado, ¿si hace falta una predisposición corporal particular, una formación particular para disfrutarlo? No, Yo creo que la principal culpa de eso la tenemos los eruditos. Este, porque la verdad, que u que, que、bueno, que en o q u este en e sentido, la música académica, o como q u i e r a llamarla, siempre ha estado. Atravesada por las cuestiones que t i e n e que ver con lo exclusivo, con lo serio, con lo que está destinado a unos pocos, y que, y que eso generalmente, digamos, hemos tomado nuestra propia medicina. Y que, que bueno, que por eso muchos son los esfuerzos que, que hacemos muchos para, para que esto se revierta. Pero que mientras sigamos con esto, de que una cosa es la alta cultura, la cultura que, que en general lo que encubre es.、Eh, Una clara discriminación desde lo social. Que, que, que bueno, que, que, y esto se puede ver muy claramente si uno va a un concierto, al Teatro Colón o, o digamos a, a alguno de esos acontecimientos donde lo que prime es el acontecimiento y no lo que, el contenido de lo que se v a a escuchar. Eso es increíble porque la gratuidad muchas veces no hace siquiera la inclusión, ¿no? no porque hay como una puerta que no se pasa más allá de que se pague una entrada o no. Absolutamente. Pero bueno, la verdad que a través de la experiencia que hemos tenido con, con las orquestas en todos estos años y con los coros. Este, o sea, en la praxis está claramente demostrado que, que, que, que, bueno, que, que quien conoce puede elegir y que, y que muchos de los que jamás hubieran pensado que iban a poder. Tener,、eh, tocar un violín o escuchar determinado tipo de música lo han podido hacer porque, bueno, porque han tenido esa posibilidad de tener acceso. Hablamos de 18 años de funcionamiento del proyecto de orquestas infantiles y juveniles en la ciudad de Buenos Aires. c o n t a n o s un poco cómo se gestó ese proyecto. Y también, más allá de los números de esta formación de 20.000 pibes y pibas viajando por todo el país, compartiendo esa experiencia, formándose, ¿qué te parece que ocurre desde lo subjetivo, desde lo sensitivo, con los pibes que participan de las orquestas? Bueno, se generó por, por, bueno, por esas cosas que, que, que tiene la vida: que es que me llamaron para, para participar de un programa en la ciudad de Buenos Aires que se llamaba Zonas de Acción Prioritaria. Y querían que haya alguna actividad que, que tenga que ver con lo artístico, en las zonas donde había mayor cuestiones para trabajar, que tenían que ver con lo que habitualmente se llama el fracaso escolar. Y bueno, y ahí empezamos en una experiencia muy chiquita, en Villa Lugano, en una escuela, con un, un equipo de colegas muy pequeño también, de seis, de seis profesores, de músicos junto conmigo. Y que, bueno, al poquito tiempo hubo como una, un eco muy grande entre los chicos que participaban, entre sus familias, y esto hizo que, que las autoridades de entonces del Ministerio de Educación apuesten a seguir ampliándolo. Y bueno, a sí estamos, y se siguió ampliando, y de esa experiencia chiquita en Villa Lugano se amplió a, a, 12, a 12 escuelas en diferentes barrios de la ciudad, y así son, no sé, en estos años han pasado. Por las orquestas de la ciudad, miles de pibes, y, y muchos de los cuales han decidido ser profesionales y que son músicos y que, y que tocan y que viajan y que giran y que tocan en orquestas profesionales y que no, no solamente con la música académica o clásica o como la llamemos, sino también tocando este, otros géneros musicales. Y bueno, y desde el 2000. Ocho、empezamos en la Nación y seguramente las autoridades actuales decidieron que este programa no se adecua a las necesidades de la campaña del desierto. Recordemos que hubo un fallo judicial donde se te reincorporó primero, o sea, tuvo que intervenir la justicia.、Ah, eso fue en la ciudad de Buenos Aires, sí, eso fue en la ciudad de Buenos Aires, ...este... Que, que ahí hubo todo un lío. ...este... Pero lo cierto es que ahí estamos siguiendo y continuamos y demás. La situación que es muy crítica. Ahora realmente es la de, la de los amigos de Roca.、Uh -huh. este, estamos muy, muy preocupados porque no solamente lo, están desintegrando el programa, no le están pagando a los profesores y además con la mentira clara de que, de que dicen que todo sigue. La verdad, que este es un gobierno que, que miente de una manera. Por eso estoy muy ansioso con la noticia que, llegué, que escuché recién que Macri va a hablar de la pobreza.、Uh -huh. Ahora a las 4 de la tarde no, no, no, no soporto la espera. A ver qué tiene para decir al respecto. n o Totalmente. Claudio, ¿qué ves de transformación más subjetiva en los pibes, más allá de la cuestión técnica de aprendizaje de la ejecución de un instrumento, de la mano te conviene ponerla así sobre el piano? Este, ¿Qué va pasando en, en la manera de vincularse, de relacionarse a partir de la música? Bueno, pasan cosas que son inesperadas para nosotros y que por suerte no las esperábamos. Porque. Porque todo el tiempo nos llegan relatos y vemos situaciones que, que, que, bueno, que nos siguen. Creo que ese es el, el, el insumo fundamental que hace que nosotros no hayamos caído nunca en lo rutinario y que todo el tiempo estemos pensando nuevas posibilidades. Porque todo el tiempo nos llegan diferentes situaciones y narraciones y comentarios que van desde. Bueno, desde que, no sé si casi como un placebo, la familia nos dice: Este chico que tenía tal cuestión ahora se curó desde que está en la orquesta.、Eh, o, este, o que las conversaciones que hay al mediodía en las casas, en los almuerzos o en las cenas se modificaron a partir de que están en una orquesta. O, este, bueno, este, la, la, la, las situaciones que tienen que ver con, con las. Buenísimas ambiciones que empiezan a aparecer en los pibes en querer vivir de la música, en querer viajar a otro país para seguir estudiando.、Eh, bueno, y después las otras situaciones que por suerte pudimos dar vuelta y que tienen que ver con que la música y el arte en general. Eh, y la educación、eh, artística no es que sirve para otras disciplinas, porque en un principio e s t o era lo que se barajaba: que vamos a hacer orquesta porque sirve para que los pibes aprendan matemática y lenguaje,、mm. eh, sino que tanto desde, desde los educadores, como desde las familias, como, como desde los mismos pibes, lo que empieza a aparecer es que es las propiedades que tiene intrínsecamente la música, que tiene el arte. Y esto hace que, que en muchos casos también las familias utilicen como el castigo e n no ir a la orquesta hasta que no mejores en la escuela. Ajá. Mira, qué tema y porque ¿cómo te, te metes también en ese tipo de decisiones? Sí, nos metemos porque hablamos con las familias constantemente, porque tenemos un diálogo con las familias todo el tiempo y porque además las familias pasan a comprender la, de que, de bueno, esto, de que a partir de. de A partir de lo que se produce con un pibe tocando un instrumento, con un pibe yendo a los ensayos, con un pibe preparándose para un concierto, bueno, empiezan a aparecer cosas en la vida cotidiana de ellos que, que claramente son mejores. ¿Cómo es la transmisión de aquello más intangible en la música? Porque, como decíamos antes, una cosa puede ser la enseñanza técnica de un instrumento, pero después hay algo de la pasión con la que se ejecutan y hablar cuando empezamos a hablar no solo de interpretación como la copia de lo que hizo algún autor, sino también como una manera de componer sobre lo interpretado. ¿no? ¿Cómo se transmite esa parte intangible, no técnica? Bueno, eso es una, una de las preguntas que tiene la educación artística y la educación musical. Yo diría que lo primero es que quien está trabajando con un chico、eh, en el rol de educador, bueno, tiene que sentir la pasión, si no, eso no existe. Me parece que eso es lo intangible y lo que no existe ninguna cur currícula ni ninguna planificación. Este, de ningún supervisor escolar que pueda, que pueda esto manifestarlo, sino que es algo propio, que tiene que haber dos pasiones: una, la pasión por el objeto mismo de lo que uno está enseñando, y otra, por la pasión por la transmisión. Porque si no existe esa pasión por la transmisión de hacer al otro cómplice de, de eso que uno va sintiendo, la verdad que no se puede producir. Y esto al toque.、Eh, Al toque, esto los pibes lo, lo perciben. Incluso hay una, algo muy cómico muy... Que, que nos pasó con un documental. Ahora que veía este, que estaba anunciado acá en la radio el documental sobre la orquesta del Tambo.、Uh -huh. eh, bueno, hace muchísimos años, un, un cineasta, André Haber, hizo una película que se llama Cuando los santos vienen marchando. Y hay un momento que es realmente súper demostrativo de esto que estamos hablando, donde hay un profesor. Que está enseñándoles este, en una clase de cielo, y los pibes captan qué es lo que le está pasando a ese profesor en ese momento, y entonces un pibito le pregunta: profe, ¿es aburrido enseñar?、Sí. Eh, y bueno, sí, evidentemente en ese momento ese profesor no estaba en su mejor día.、Mm. <risa> Uno se pregunta también por ese vínculo que puede tener la música con la política, ¿no? Y siempre está la discusión en torno a arte y política, si tal vez este, el ser demasiado panfletario, suele estar en determinadas situaciones compartiendo una música. ¿Le quitan el sentido a lo compuesto, a lo interpretado y demás o no? Y te lo pregunto porque las orquestas se han movido mucho en la calle, se han manifestado mucho este, en actos públicos y también se han vinculado con muchos organismos de derechos humanos, por ejemplo, las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo ves este diálogo que puede tener la música con la política? No, a mí me parece que esto que hablamos es justamente política y que, que el, el arte o la música, bueno, tiene. Tiene el peligro de, de, de que, si lo que queremos demostrar a través del arte es política, así de una manera totalmente directa, como vos decís, una manera panfletaria, caemos en el problema de no producir、eh, el efecto necesario. Como decía Borges, no, no, no es necesario que aparezca un camello o algo así, dijo Borges, para, para que nos demos cuenta de dónde es la procedencia de, esta, de, de, de este relato. Y me parece que. Que en cuanto a esto hay una confusión muy fuerte, porque cuando nosotros hablamos de música que tiene que ver con la política, nos referimos generalmente a la música que es cantada, a la música que tiene texto, pero... y la música tiene esto, que es un lenguaje, digamos, abstracto, que, que, que, que muchas veces para, para ver lo revolucionario que existe, eh, eh, en, o, o lo demostrativo, o hacia, cuál es el sentido de esto,、eh, Bueno, no es necesario este, ni vestirse de rojo ni, ni, ni, ni hacer un manifiesto, sino que, que tiene determinadas connotaciones y que muchas veces incluso este, compositores que han sido en su vida hiperreaccionarios han sido revolucionarios y han servido para el desarrollo de la sociedad. Y hay miles de casos, y el otro día estaba leyendo. Este, a Igor Stravinsky, que, que era realmente un retrógrado en cuanto a sus posiciones políticas, pero ha hecho semejante lío en la historia del arte y de la composición musical, que, que bueno, no lo escuchemos a Stravinsky lo que dice o lo que pensaba, escuchemos sus obras y ahí está, va a estar su aporte a la sociedad. Sabes que entre los conceptos que tenemos en la mar en coche, que está un poco de manifiesto en la artística institucional del programa, está la idea de la repetición por un lado y la idea de la insistencia por otro, dos conceptos que tienen bastante que ver con、eh, algunos textos de Murray s a f f e r de un artista sonoro,、mm -hmm. Que justamente lo que dice es que la repetición es el medio de la memoria para el sonido, ¿no? que de algún modo en la repetición se nos va fijando lo que sería la imagen de, de, del sonido.、Uh -huh. ¿Cómo es eso tanto desde la ejecución por tu parte del piano como a la hora también de la pedagogía, de la enseñanza, el tema de la repetición? Porque a partir de la apertura de los Simpson, un poco nos pasa que verlo a Bart ahí escribiendo mil veces lo mismo, nos parece que es una mala idea desde la pedagogía, pero también nos preguntamos por esa repetición como forma de aprender. n o Eh, bueno, sí, lo que pasa es que, que, que bueno, generalmente han surgido pseudo posiciones. Este, en cuanto a la enseñanza y en cuanto a la pedagogía, que dicen de que todo el tiempo tenemos que ser creativos y que todo el tiempo tenemos que. Y la verdad, que la máxima de que la repetición es la madre de la ciencia, yo estoy de acuerdo con eso. Y que si no veamos. A...、Eh, lo que pasa es que lo podemos ver más claro en otras disciplinas. Por ejemplo, nadie se pone a pensar lo poco creativo es que, que un jugador de fútbol repita penales cuando tienen que llegar a una final. Y la verdad, que uno puede. Este... Más allá que después lo podés cerrar a pesar de que, de que lo repetís. Y yo creo que, que en el arte, todo lo que tiene que ver con, con las cuestiones que, que van aparejadas con la motricidad y demás, es imposible no trabajar sobre, sobre este aspecto. Pero también es imposible no darle contenido a esa repetición. Si uno lo que repite, lo repite sin contenido, sin objetivo, sin un porqué, sin un para qué, ese es el peligro donde no te pueden. O sea, llegar a torturar absolutamente y no tiene ningún sentido, y seguro que v a a c e r r a r el penal. Pero si uno a la repetición asume con contenido y desde qué lugar partimos y hacia dónde queremos ir, la verdad que eso es un, un claro, una, una cosa muy positiva y que nosotros la, la, es un insumo básico para el aprendizaje de un instrumento. Se va yendo a la mar en coche en esta visita con Claudio s p e c t o r fundador en el año 98 del proyecto de orquestas infantiles y juveniles de la ciudad. Pianista también que viene compartiéndonos todos estos conceptos. Y que está bueno, Claudio, también compartirte algo que le escuchamos en esta radio hace unos pocos días: a Diego e s q u i s i como pianista y como compositor, diciendo que con toda su formación, con todo su conocimiento del instrumento, a veces le ocurría que el piano se le volvía un animal indomable. Que con los años y por más que esté la formación, a veces le pasaba eso. Y nos gustan esos saberes que no son datos, porque uno diría, bueno, nos está cargando, ¿no? parece que hay una ironía en lo que está diciendo, y sin embargo hay una sensación ahí compartida que no es un dato preciso, pero que de todos modos, una sensación que, que está en sus manos, que está en su cuerpo a la hora de sentarse ante el piano. ¿A vos te pasa algo similar? ¿Por dónde entra esto que e s q i z y dice que a veces nuestro arte cotidiano puede volverse monstruoso, fantasmagórico? Sí,、eh, o sea, no a veces, siempre me pasa. Lo que sucede es que, que, bueno, justamente en ese reencontrarse cotidianamente, el no saber de que el instrumento está rendido a nuestros pies, sino que yo tengo que hacer un esfuerzo para que generar esa comunión con el instrumento, está el verdadero placer de ser pianista. Gracias, Claudio, por esta visita.